Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Abasa wa ta-walla Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso El profeta frunció el seño Y dio la espalda Anja ah el ciego cuando este se presentó ante él y ma yudrik la'allahu yazzaka ¿quién sabe oh muhammad si lo que tuvieras que decirle no fuese a purificarlo o yudzakara fa'ahu adh-dhikra o que tu exhortación no le fuese de beneficio amman man istaghna mientras que a quien se cree autosuficiente por su opulencia fa anta lahu tadda tú lo atiendes y le prestas atención wama alayka alla yazzaka cuando no es tu responsabilidad si se purifica de su incredulidad pues solo te incumbe transmitirle el mensaje. Wa amman ja'a yas'a. Y, sin embargo, al ciego que se apresura hacia ti para que lo guíes. Wa huwa yakhsha. Y que temea a Allah. Fa an ta'nuhu talaha lo desatiendes. Kallā innahā tadhkura. No vuelvas a hacer algo así. Estas alellas son una exhortación. Faman shā'a dhakara. Para quienes quieran reflexionar sobre ellas. Fī ṣuḥufin mukarramah. Y están registradas en unas páginas honorables. La tabla protegida. Marfúatim mutahherah. Exaltadas y purificadas. Bi'aydi safarah. Que están en manos de unos emisarios. Ángeles que transmiten la revelación de Allah a los hombres. Kiramin bararah nobles y obedientes. Putil al insa anuma akfara. ¿Qué aura expulse de su misericordia al hombre por su ingratitud? Min ay shay'in khalaqah. ¿Acaso no sabe a partir de qué lo creó? Min nutfatin khalaqahu fa qaddarah. Lo creó a partir de una insignificante cantidad de semen y después le dio una forma armoniosa Summas bil yasara Después le facilitó el camino para nacer Summa amatuhu fa aqbarah Luego hace que muera y que reciba sepultura Summa idha sha y cuando quiera lo resucitará. Kal lamma yaqdi ma amra. Y no obstante, el hombre no cumple con lo que le es ordenado. Fal yanzur al insanu ila ta'amihi. Que el hombre repare en su alimento anna sababna almaa sabba nosotros somos quienes enviamos lluvia abundante del cielo summa shaqaqna alardu shaqqa indimos la tierra en surcos fa anbatna fiha habba hacemos que germinen las semillas wa'inaban waqabba las vides y la hierba wa zaytunan wa nakhla los olivos y las palmeras wa hada'iqul ba frondosos jardines wa fakhatan wa abba frutos y pastos Mata'an lakum wali an'amikum Todo ello para su beneficio y el de sus rebaños Fa'idha jā'atī s-sākhah Y cuando llegue el gran estruendo, el día de la resurrección Yawma yafirru al mar'u min ahīh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 ese día todos estarán ocupados preocupados por su devenir ese día habrá rostros resplandecientes sonrientes y alegres wa wujuhu yawma idhin 'alayha ghabara yabra rostros apesmbrados que estarán cubiertos de polvo tarhaquha qatara y de una negra oscuridad ulai kahumul kathratul fajra esos serán los de quienes rechazaron la verdad y fueron pecadores